Ecos del pasado Y en el nuevo tiempo que acaba de comenzar En esta nueva normalidad El turismo va a estar un poco contenido Pero el exterior, el interior Por España va a estar muy presente Y lo vamos a promocionar Y contar desde aquí Y os vamos a dar un consejo Visitar Paradores y lugares encantados En España ...hacer en Ecosent del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones... ...con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Tanto ideas, ¿no? Bueno, yo creo que en España, eh, claro, la gente quizás conoce los clásicos, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, del Corona de Aragón, claro. hablamos del cachotel Hotel o del Parador de Cardona, pero es que hay muchos más hoteles que tienen fama de embrujados, donde uno puede alojarse y quizás vivir una experiencia no solamente turísticamente bonita, sino pues espiritualmente interesante. ¿Y los paradores eh, de los que vamos a hablar? y de... ¿Qué nos vas a contar lo que ocurre? Bueno, son lugares extraordinarios y bellísimos, o sea, ya solo por lo que puede ver el ojo humano y está un entorno verdaderamente fantástico y único, bueno, pues eh, que tome nota de todos los sitios que vamos a contar desde, primero, desde el primero, desde el parador de Limbias. Efectivamente, viajamos a Cantabria y es que bueno, encantad las historias de fantasmas también están a la orden del día ¿no? en el parador de limpias, ¿qué es lo que ocurre? pues bueno, resulta que en este parador por visto, hay tres habitantes que no han querido abandonar el edificio de finales del siglo XIX hablamos de Margarita de su hijo y también de uno de los sirvientes de Manuel Aguillor quien encargó eh, la construcción de este hermoso edificio cuentan que además era el tío de Margarita y estos tres personajes siguen presentes hoy en el edificio la chica, la La joven Margarita era una no mujer aficionada al piano que dejó el mundo a los 29 años tras sufrir una pulmonía. Y cuentan que a veces se oye el sonar del piano o incluso se la ve pasear por los pasillos. Así que ya sabéis, si vais a Limpias os podéis encontrar con Margarita, con su hijo y con el sirviente que les atiende a los dos. En el parador de Limpias en Cantabria, pero en este repaso también nos vamos a ir a Navarra, exactamente al parador de Olite. Efectivamente, aquí hablamos eh, de un príncipe. Además, un príncipe muy peculiar. Está encantado consigo mismo y con un retrato que cuelga una de las paredes. ¿Qué es lo que ocurre? Que por lo visto no permite que el retrato se quede a oscuras, con lo cual incluso cuando apagan apaga las luces parece que hay una luz invisible que enfoca esa estampa. Así que ya sabéis, si os acercáis al retrato del parador de Olite, sabéis que probablemente el príncipe nos permita que deje de estar iluminado. En el Parador de Olite, en Navarra, y también otro lugar fantástico que vamos a visitar, está en Jaén, es el Parador, bueno, el Parador de Jaén, el castillo de Santa Catalina. Efectivamente, en este es uno de los pocos paradores, junto con el de Cardona... ...donde sí que existe una reclamación real por parte de algún cliente... ...por la existencia de fantasmas. En este caso hablamos de una habitación en particular, la habitación 22. Por lo visto, una noche un cliente fue arrancado de su sueño... ...a base de golpes en la puerta y de voces de una mujer que le instaba a salir. El caso es que eh, tal fue la escandalera que se mortó aquella noche, que en 1984 se avisó a un equipo de investigadores para que estudiara el lugar y esos investigadores llegaron a la conclusión que las voces no podían ser de otra persona que la de una joven que murió de mal de amores siglos atrás en ese lugar. Pero no es el único inquilino que tiene este parador. Y es que también, por ejemplo, tenemos eh, otra presencia que es el que denominan el terrible lagarto. Este hombre fue prisionero del castillo y murió de hambre durante su cautiverio. Ahora, por lo visto, pasea por los salones y aprovecha las tardes sobremesa para poseer el cuerpo de los clientes no es peligroso, sin embargo si estás hablando con alguien en el parador y de repente ves que se queda como ausente y no recuerda la conversación posiblemente ha sufrido una especie de posesión transitoria por parte de este elemento Paradores, hoteles, eh, cuando ocurren cosas en estos eh, lugares están muy asociadas esas apariciones a una habitación, a un número en concreto eh, por ejemplo mencionabas antes el Corona de Aragón, el hotel Corona de Aragón, la habitación 510 pero en este caso en el parador de High es la habitación 22 en la que se supone es el epicentro de todo eh, lo que ocurre. Por cierto, nos vas a hablar ahora de un lugar, a mi me parece uno de los más bellos en del país, a 135 kilómetros de Madrid, en la 2, saliendo de Madrid en dirección a Zaragoza o en dirección a Barcelona. Se encuentra Sigüenza. Un lugar espectacular. Bueno, ¿y qué decir de superador? Bueno, podemos decir cosas muy bonitas, pero también que está encantado, ¿no? Efectivamente, alberga un huésped muy especial, estamos hablando del fantasma de Doña Blanca, esta mujer era sobrina de Carlos IV el Hermoso, y pasó todo un calvario porque fue repudiada por su esposo Pedro I, el rey de Castilla y León, y encerrada en una de las torres y poco después asesinada por orden de ese querido hombre. Algunos huéspedes aseguran que se sienten presencias extrañas en el separador y otros dicen incluso que han llegado a ver la silueta de una mujer flotar como de forma etérea, recorriendo los pasillos del, pasillo, del castillo por la noche. Eso es una experiencia que se puede vivir, que se puede conocer, que se ha documentado en ese lugar. Antes hemos hablado eh, de Navarra, volvemos a hablar un poquito de Navarra, de Pamplona, un lugar eh, que también dicen que ocurren cosas extrañas, es el Palacio de Gwendolyn. Efectivamente, otro palacio con leyenda de fantasmas que pone los pelos de punta. En este caso es un palacio barroco del siglo XVIII y dicen que su el último habitante, el último propietario, el que deambula por las habitaciones. Cuentan que era un noble y que cayó accidentalmente del edificio, pero que el cadáver jamás fue encontrado. Así que, ya sabéis, en Pamplona eh, tenemos a un noble dando paseos por los pasillos Después eh, volveremos ahí otra vez, eh, porque por lo que sé hay muchos eh, palacios, muchos eh, lugares encantados en Navarra, en Pamplona, pero antes, cómo no, vamos a hablar de ese lugar que se encuentra en Salamanca, el Castillo de Buen Amor. ...es un lugar quizás de los más embrujados y de los más hermosos de España... ...llamadas telefónicas desde habitaciones donde se supone que no hay huéspedes... ...ruidos extraños e inexplicables... ...respiraciones al otro lado del teléfono que llenan incluso la sangre... ...golpes y un fantasma que a veces vaga de habitación en habitación... ...asustando a los pobres eh, huéspedes. El caso es que este hermoso hotel eh, que se alzó sobre los pimientos... ...una fortaleza del siglo XI... Ha tenido muchísimos dueños, desde los reyes católicos a los Fonseca, un linaje de arzobispos que tuvo mucha importancia en la historia del inmueble. De hecho, dicen que el nombre de Buen Amor se debe a un episodio entre Alfonso Fonseca y María de Ulloa. El caso es que este lugar parece estar embrujados y son muchos trabajadores y huéspedes que afirman haber presenciado hechos totalmente inexplicables, que además han causado en algún caso un cierto miedo. Los recepcionistas dicen que es bastante habitual que, las, que, que reciban llamadas de habitaciones que están absolutamente vacías y que cuando descubran el teléfono tan solo se oye una respiración de ultratumba al otro lado. También hay huéspedes que se quejan de ruidos en habitaciones contiguas que están vacías o por ejemplo, eh, de ver fantasmas también paseando por las noches por los pasillos. Parece ser eh, que uno de los rincones más, eh, con más actividad, y donde ocurren más sucesos, corresponde a las antiguas caballerizas. ¿Quién sabe si no es el propio arzobispo que está ahí esperando a coger su caballo, o si quizás es María Ulloa que también pasea por ahí eh, vestida de blanco? En el siguiente lugar del que vamos a hablar, volvemos a Pamplona. Bueno, es un lugar en el que se ha hospedado la mitad de la humanidad, hay artistas, hay creadores, escritores, cineastas, mucha gente importante en este lugar, en el gran hotel La Perla. Hablamos de un hotel que data de 1881 y como dices, cuando reabrió sus puertas en el 2007, porque estuvo varios años cerrado, Eh, ...bueno, se han hospedado todo tipo de personalidades... ...desde reyes como Alfonso XIII... ...hasta artistas como puede ser Charles Chaplin... ...Orson Welles, Imperio Argentina... Cayetano, etcétera... ...ha habido todo tipo de personalidades... ...y de todos los ramos... ...tiene unas 40 habitaciones orientadas a la calle Estafeta... ...y a la Plaza del Castillo... Pero son muchos los que dicen que dormir por la noche es complicado en este hotel porque se suelen ver sombras andando por las escaleras o por los corredores y nuevamente los ruidos te despiertan muchas veces a medianoche, ruidos que son completamente inexplicables. Como también es inexplicable lo que ocurre en este lugar, nos vamos hasta las Islas de Canarias, nos vamos hasta Tenerife, nos vamos a, al encantado hotel rural Finca La Raya en Guimar. ...efectivamente, en este caso además la historia es bastante más larga... ...dicen que se escuchan varios pasos en estancias vacías... ...y que los objetos incluso se mueven o vuelan a veces por los aires... ...que parece que te escondan las cosas incluso... ...dicen que además eh, las cámaras infrarrojas son testigos... ...de varias apariciones eh, ancestrales y espectrales... ...y que más de un cliente se ha topado de frente con un fantasma... Lo que cuenta el mito es que quizás eh, estos fenómenos son atribuibles a una mujer... ...que perdió la vida a mediados del siglo XIX en circunstancias algo extrañas. En cualquier caso el hotel se le ha apodado ya como la casa del miedo. Es un hotel que data del siglo XVI... ...y Carmelina Rosa, que es la heredera... ...y la actual persona que gestiona el hotel... ...junto con su marido Francisco Toledo... ...eran al principio bastante reacios a creer en estas historias... ...sin embargo han vivido en ella situaciones de lo más surrealista... ...cuenta ella, por ejemplo, que mientras estaban restaurando el lugar... Los problemas no cesaban. Era como si algo quisiera realmente que se fueran de ahí. Por ejemplo, nos contaba que el 31 de octubre, estando en la cocina, vio como una ventana se cerraba bruscamente y al ir a comprobarla se dio cuenta que continuaba cerrada con el cerrojo tal y como ella la había dejado. Era muy extraño, pero por un momento pensó que la vista le había jugado una mala pasada. De pronto se giró y se encontró que el azúcar y la sal se habían caído y vertido junto con varios calderos desde la despensa, cosa inexplicable, y simultáneamente empezó a ir pasos acelerados en el piso superior. Se suponía que estaba sola, con lo cual, algo nerviosa, subió a la segunda planta, recorrió la planta entera para descubrir que allí no había nadie. Su marido, que todavía es más escéptico y más pragmático, eh, se negó durante mucho tiempo a creer. Sin embargo, tantos eran los clientes que venían a explicar de cosas extrañas y que más coincidían con las historias del lugar de las cuales no tenían conocimiento, incluso tantos han sido los hechos que ha visto y que ha protagonizado su esposa o él mismo, incluso con amigos, que eh, al final no le quedó más remedio que empezar a creer que realmente el lugar está embrujado. En cualquier caso, durante muchos años la casa estuvo en semirruina y la tuvieron que restaurar. Cuentan que mientras se hubo las restauraciones, pues eh, los fenómenos todavía fueron mucho más graves. Ruidos, puertas y ventanas que se abrían y se cerraban solas, sombras, se ...sensaciones muy extrañas... ...de hecho muchos trabajadores no querían... ...ni quedarse solos en el sitio... ...cuando se convirtió en hotel... ...los fenómenos también continuaron... ...quizás algo más apacibles... ...pero continuaron... ...y el denominador común... ...como en otros muchos hoteles... ...que hemos comentado antes... ...es una habitación... ...donde sobre todo... ...parece eh, que hay una inquilina... ...que no quiere irse... ...y es una mujer... ...que se suele sentar al lado de la cama... ...del inquilino mientras éste duerme... Eh, bueno, resulta que en esa habitación de la cual le han preferido no dar el número hay una pareja de origen belga que vivió una experiencia realmente inquietante y es que de madrugada a los pies de la cama dieron sentar a esa mujer y pudieron contemplar como esa mujer eh, vestida con un camisón blanco y con la mirada perdida les observaba desde el fondo de la cama. Imagínate el susto que se pegaron. Claro, estos señores no tenían antecedentes de la casa, ni de esa mujer, ni de las leyendas que rodeaban el lugar. Así que cuando les explicó a Fran les explicaron a Francisco la historia, no le quedó más remedio que empezar a pensar que realmente esa joven a la que muchos veían era una joven que murió de problemas pulmonares y que se había enamorado perdidamente del propietario de la casa. Dicen que al no ser correspondida decidió tirarse por la ventana abajo y no ya no llegó a morir ni tan siquiera de, del tema de los pulmones, sino que se suicidó. El caso es que estos fenómenos eh, llevan tiempo y muchas generaciones, eh, bueno, molestando, entre comillas, a los inquilinos, aunque para ella dice que ya es algo normal. La verdad es que lo que ocurre en ese lugar es... Eh extraño, es eh, fantástico, pero todos los sitios en los que hemos eh, eh, conocido estos eh, fenómenos, fenómenos extraños, tienen también otro denominador eh, común, y es su espectacularidad y su belleza, y estamos en tiempos en los cuales es necesario promocionar eh, cosas, eh, contar eh, cosas, contar las maravillas, eh, porque viene un nuevo mundo una nueva época, una nueva realidad, y en esa nueva realidad eh, tenemos que apoyarnos entre todos y apoyar eh, estos eh, sitios, eh, recomendar estos sitios, eh, porque este turismo interior en España nos eh, lleva a lugares eh, tan fantásticos como estos que has mencionado, el Palacio de Limpias en Cantabria, el Parador en Diolite, en, en Navarra, el Parador de Sigüenza, en Guadalajara, el Castillo... ...del buen amor, en Salamanca... ...el gran hotel La Perla... ...que se encuentra en Baplona... ...o este lugar, este encantado hotel rural... ...que se encuentra en Guimar, en Tenerife... ...el hotel rural Finca La Raya... ...y muchos sitios que vamos a ir eh, conociendo... ...y que conoceremos eh, con Laura Falcó... ...en estos eh, cosas del pasado... ...donde también nos va a contar... pero que en este tiempo nuevo... ...los congresos eh, también... ...serán diferentes... Y invitamos a la gente a que acuda a ellos, pero sin moverse de su casa. Efectivamente, y eso ocurrirá el 13 y 14 de junio en las jornadas de enigmas y ocultismo nazi que venderemos y que realizaremos online. Aunque las fechas son el 13 y el 14, quiero que la gente sepa, porque además nos surgen muchas dudas y muchas preguntas, de que el Congreso seguirá colgado durante eh, toda la semana para que aquellos que quieran lo puedan ver en diferido. ...¿cuál es la gracia de verlo el 13 y el 14?... ...que simultáneamente a que se vayan colgando las conferencias... ...la gente podrá eh, interactuar y preguntar a los autores... ...a los ponentes en directo... ...luego eso ya no estará habilitado... ...y solamente quedarán las conferencias colgadas... ...para aquellos que la quieran ver pues uh, de forma posterior... ...o la quieran repetir, también es posible... ...en cualquier caso, estamos hablando del 13 y el 14 de junio de 2020... ...el precio es muy competitivo, sinceramente son 19,99... ...y vamos a tener en el Congreso gente tan reconocida como Jesús Callejo, Abel Basti, Ricardo González, Mónica G. Álvarez, a eh, Javier Martínez eh, Pima a, a Mariano Fernández Uresti, a Oscar Radón y a mí misma. ¿Y de qué hablaremos? Bueno ¿Quién no sabe lo, lo, digamos lo esotérico que fue el Tercer Reich y los vínculos que tenían los nazis pues con todos los temas ocultos? ¿no? Jesús nos hablará de los orígenes ocultos del Tercer Reich, Oscar de la Orden Negra, brujos y magos de la Segunda Guerra Mundial, eh, Miguel nos hablará de Hitler y Franco unidos por lo sobrenatural, Mariano Fernández Uresti nos hablará de Otto ran, y la búsqueda del Grial, eh, Javier Martínez Pina de la operación Trompetas de Jerico tras el arco de la Alianza, yo hablaré de la maldición de la lanza de Longinos Mónica González del esoterismo nazi simbología oculta Eh, José Manuel García Bautista, de la quinta columna nazi en España, y por último Ricardo González Corpacho, del nazismo y lo sagrado en Sudamérica. Es decir, un elenco sumamente completo, tanto de temáticas como de ponentes, para que la gente pues disfrute desde sus casas de, de eso, de un congreso que actualmente pues no se puede realizar. Y la gente que quiere información y que quiera visitaros en, en este congreso online, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde encuentra información? Pues puede entrar información? en viajesprisma.com en el apartado congresos y jornadas o también puede encontrarlo en espaciomisterio.com en cualquiera de las dos webs tendrá acceso a poder comprar una entrada para acompañarnos en este congreso online En Viajes Prisma y en espaciomisterio.com ahí está toda la información sobre este congreso, este innovador congreso que se va a celebrar dentro de poquitas semanas con todos esos conferenciantes hablaremos por supuesto la semana que viene y el jueves la noche aquí en Onda Cero, hay una cita más contigo y con Lorenzo Fernández, nos invitéis a conocer, a visitar virtualmente con vuestros testimonios, con vuestras palabras y con vuestras voces, un lugar cargado en misterio, se abren las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero, el jueves por la noche, a la una de la madrugada, ¿dónde vais? Pues en esta vez iremos a Jora, en República Checa, una capilla construida a finales del siglo XIV, donde la muerte se convierte realmente en arte, es un enclave sorprendente, esculpido y decorado con huesos de los muertos por la peste, donde hablaremos además de libros malditos. Así que esperamos que nos quieran acompañar una vez más y, como bien dices, pues el jueves por la noche... Para que, aquellos que quieran, nos vemos en el Colegio Invisible. El jueves por la noche, la noche de jueves al viernes, a las 12 de la madrugada, el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, con Laura Falco y con Lorenzo Ferrandez. Y Laura, por supuesto, en 7 días nos cuenta más cosas en estos ecos del pasado en la rosa de los vientos. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos.